Es por eso que hoy estamos en contacto con Analía Gopar, que es parte de una iniciativa. Ella es licenciada en ciencias biológicas. Ahora nos va a decir dónde labura y en qué anda con esto de los ciclos de conversatorios de comunicación accesible e inclusiva en los territorios. ¿Eh? ¿Qué tal? Hola, Analía. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo, para vos y toda la audiencia, muchas gracias por, por la invitación. Analía, primero gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo, de la siesta, no te imaginamos durmiendo muy seguido la, sí, sí. a esta hora, este, y bueno, ahora nos dirás si esto es así, y dónde es que desarrollás tus laburos. Dale, mira, acabo de, de llegar a casa de, desde la Agencia de, de Extensión de Santa Rosa, del INTA, la Agencia de Extensión Rural Santa Rosa, esa que está ubicada ahí en Espineto y Río Negro, que funciona junto con el edificio del Centro Regional La Pampa San Luis, y bueno, tenemos horario de 8 a 16, horario corrido de lunes a viernes. Muy bien. ¿En el INTA desde hace cuántos años, Analía? En el, INTA, en el INTA en general, desde el año 2007, empecé como becaria, pero en el INTA de acá de La Pampa, desde fines del 2016, vengo trasladada desde, desde el norte, estuve, estuve casi 10 años en Salta y, bueno, por razones familiares no, nos vinimos acá. Así que estamos desde fines del 2016, justamente cuando se creó la, la agencia, eh, bueno, se formó ahí el, el equipo de, somos siete personas trabajando ahí en la agencia. Muy bien. La verdad es que entendemos que el laburo de INTA tiene una importancia espectacular a lo largo de su historia y el entrelazado con la historia de la Argentina. Pero hoy por hoy hay una serie de temáticas que no se nos ocurre mezclar con la idea que hay de una institución atada a la investigación y al desarrollo de la producción agropecuaria. ¿Cómo es que llega esta necesidad de hablar de comunicación accesible e inclusiva a, a, esta, a tus tierras? Dale, mira, eh, históricamente, eh, más que nada desde el programa Pro Huerta, siempre se ha estado vinculado con la población en general, promoviendo la autoproducción de alimentos, la seguridad y la soberanía alimentaria en las familias, y desde ahí también nos, nos ha permitido acercarnos a, a distintos grupos poblacionales eh, que demandan este tipo de actividad, la huerta dispara... Un montón de otros beneficios, además de, de una dieta saludable, permite el encuentro, el intercambio de saberes, permite eh, hasta incluso a nivel terapéutico. Entonces, bueno, tiene muchas aristas la huerta y es lo que a veces no, nos permite vincularlo con, con otros actores que no son los tradicionales con los que asociamos a... Eh, al INTA con el campo exclusivamente, ¿no? Y, y bueno, en esa trayectoria, por ahí eh, lo que nos está convocando ahora es estos encuentros de conversatorio. Hemos sido invitados eh, en esta propuesta que, que la llevan adelante desde el INTA de La Rioja, eh, nucleando a distintas experiencias que, que fueron ellos relevando en el país, eh, sobre eh, instancias y propuestas de accesibilidad e inclusión eh, para distintos grupos poblacionales, eh, ya sea con discapacidades o con algún impedimento, que a veces tradicionalmente cuando se hacen las, las propuestas de, de extensión y transferencia, de capacitaciones a todo público, bueno, a veces eh, no, no tenemos lo, los recursos o las estrategias más indicadas para llegarle absolutamente a todos. Y por ahí eh, puntualmente lo que nosotros eh, vamos a, a comentar mañana es el primer encuentro lo pueden seguir por YouTube, eh, vamos a contar la experiencia que hemos eh, tenido con la diplomatura en Huerta Familiar Agroecológica para Personas Sordas. Esto surgió a partir de, de, del año pasado, en plena pandemia, eh, a, a raíz de que se cortaron nuestras actividades presenciales, de talleres, de capacitación, bueno, salimos un poco a, a ver cómo se manejaba el YouTube, la plataforma de YouTube y transmitir virtualmente las capacitaciones. Así que... Sí, perdón. No, no, no, muy, muy interesante, muy grosso esto de haber puesto el, el ojo y la atención en, este, en un grupo que por ahí a la hora de comunicar tenés a, a un montón de, de personas interesadas y también de colectivos. ¿Por qué arrancar por ahí, Analia? Bueno, ahí un poco viene, viene la historia de que cuando eh, estábamos haciendo tradicionalmente la, las capacitaciones por YouTube que largamos el año pasado en plena pandemia notamos que en los chats en vivo y en los comentarios había gente que nos pedía, dice, soy hipoacúsico, por favor más despacio, subtitulen, eh, por favor eh, incorporen un intérprete. Y bueno, eh, tomamos esa, esa observación y nos pusimos en contacto eh, con, con gente que, que pudiera hacer la interpretación en lengua de señas. Esto además, eh, hay que decirlo, nosotros desconociendo prácticamente... Eh, hasta el léxico, ¿no? Uno decía el lenguaje de señas, se dice lengua de señas, bueno, eh, digamos, eh, fue a partir de, de la voluntad de atender una demanda y nos metimos en, en tener que aprender varias cosas. Esto, debo decirlo también, que, que no es solo, solamente de la agencia de INTA, sino que en un trabajo interinstitucional que, que venimos haciendo desde que nació la, la agencia y se va intensificando año a año, es con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Exactas y Naturales, con la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia de, de, de acá de La Pampa, con el área de discapacidad también se sumó, y en este caso puntual el Instituto Manos que Hablan, que ha sido el, el pilar para eh, poder interpretar eh, las capacitaciones. Entonces, eh, una serie de capacitaciones que habíamos dado sobre multiplicación de aromáticas, que tuvieron muy buena repercusión, tienen un montón de vistas, que es como la medida, el indicador que se toma en YouTube, eh, superaron nuestras expectativas, eh, uno se encuentra en YouTube que, que lo mira gente desde de otros lugares, incluso fuera del país, y bueno, notamos que apareció esta, esta, esta población indicándonos que se les dificultaba eh, poder hacer eh, eh, o aprender lo, lo, lo que uno estaba transmitiendo. Entonces, eh, en la siguiente, incorporamos un intérprete en lengua de señas, ahí que salíamos por YouTube, y ahí, eh, bueno, un poco subsanamos, pero nos seguían llegando los comentarios o que el intérprete quedaba muy chiquitito, no se podía ver bien, cosas que tienen que ver con cuestiones más técnicas, a veces que nos exceden a nosotros porque es la transmisión propia de YouTube, y nos quedó ahí eh, pendiente de decir, bueno, enfoquémonos en algo que sea eh, mucho más dirigido y que pueda realmente eh, llegarles bien y, y ellos puedan eh, aprender mejor todos los contenidos que, que estábamos dando. Y así un poco surgió la propuesta de pensar en, en algo muy puntual para eh, las personas sordas, y, y esa capacitación además como, como propuesta iniciativa de, de la Facultad de Agronomía y también después de, la, de Factas y Naturales, transformarla en un trayecto eh, formativo, educacional, con certificación, porque ahí nos metimos en un mundo donde vemos que no, no están visibilizados estas poblaciones, no, no suelen tener acceso a formación de oficios ni educación formal cuando no están preparados algunos dispositivos, o herramientas especiales, particulares para que ellos puedan este, eh, vincularse ¿no? y, y dialogar a través de, de la lengua de señas. Eso es un poco así como, como nació, y a principio de año entonces eh, decidimos llevar adelante, iniciar en, en ocho encuentros, ahora la semana que viene tenemos el séptimo, esto va, va llegando a su fin. Eh, y bueno, tuvimos una convocatoria que también nos excedió, tuvimos que poner un cupo para, para poder hacer el seguimiento, y tenemos eh, personas de todo el país realmente, incluso tuvimos anotados de, de países limítrofes, de Chile, de Paraguay, de Uruguay... Y esto nos mostró un poco la, eh, la necesidad que hay de, de estos espacios puntuales o que a lo mejor adecuar nuestras ofertas tradicionales que eh, puedan incluir a, a esta población que muchas veces queda invisibilizada o no se tiene en cuenta o, o no tiene los espacios suficientes como para para poder eh, formarse, capacitarse, ¿eh? tener las capacitaciones que, que tenemos el, el resto. Verdaderamente no había una red ahí, eh, podemos decir, Analía, donde ahora se encuentran laburando. ¿Con cuántas personas, Analía? Mira, en el, el la... A, Compañeros y compañeras, tú digo. De, ¿De INTA o sí, de o sí, sí, todos sí. los que estamos participando? Tal cual. De, no, de acá están participando docentes de la Facultad de Agronomía, docentes de la Facultad de Sactas y Naturales, técnicos de la Dirección de Agricultura Familiar y todo el equipo de, del Instituto Manos que Habla, que tienen dos intérpretes, Facundo y Yasmín. Eh, ese sería todo el equipo y, y, y parte del equipo de, de la agencia. Mm. Eh, y después, como, como inscriptos de estudiantes, tuvimos más de 45 inscriptos, y hoy por hoy tenemos unos 30 que están finalizando, digamos, la tarea. Hay que decir también que se sumaron eh, tutores de prácticas comunitarias de la Facultad de Agronomía para ir haciendo un acompañamiento también a, a los estudiantes. Todo esto también nos agarró en el medio de, de la pandemia, así que fue un doble desafío entre el adecuar la virtualidad también a las estrategias y dispositivos para, para llegar bien con con la lengua de señas, a eso le debemos mucho a los docentes de la, de la Facultad de Exactas y Naturales. La Facultad de Exactas y Naturales terminó comprando una PC especialmente para esta instancia de capacitación. La gente de ahí de informática con las cámaras pudo eh, partir la pantalla para que el intérprete quede en un, en un plano destacado y bien visible. O sea, fueron muchas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo eh, durante el transcurso porque además Veníamos simplemente con la voluntad de, de querer hacer llegar esta información a las personas, pero eh, necesitamos todavía formarnos un montón en, en esto, en, en, en la accesibilidad y en la inclusión. Vos te, ya te venías, tenías una experiencia con, con extensión en, en, de sentarte a la mesa de algunas barriadas o de algunos grupos sociales, de algunas organizaciones para hablar de la huerta y demás, pero esto verdaderamente, eh, como contaste, ¿no? te sorprendió gratamente y, y la verdad es que la decisión de mejorar tu capacidad de comunicación a la hora de pensar estos conversatorios Es una innovación, pero nos muestra también tu interés, tu compromiso, Analía. Está muy bueno, me parece, ¿eh? esto a nivel personal. Eh, hablaste de una diplomatura en huerta agroecológica, eh, pero también hay otros hay, hay otras materias, por decirlo, eh, dentro de estos conversatorios. ¿Qué más hay, Analía? Y yo ahora estoy compartiendo para nuestra audiencia para que le quede en el Facebook. Este, la, la información de las fechas y demás? Dale, a mí me parece reinteresante esto de que nos, a nosotros como, como profesionales de instituciones públicas no, nos interpela a pensar cómo estamos haciendo... Eh, Todas las capacitaciones y, y todos los talleres y estrategias de extensión, de comunicación, capacitaciones que damos cuando decimos a todo público o abierta a todo público y realmente preguntarnos si, si estamos llegando a todo el público. Eso por un lado, ¿no? Y eh, esto es que se suma además a las experiencias que, que gracias a la gente ahí de, de La Rioja, de Inta La Rioja, como te digo, que fueron los que empezaron a traccionar y a rastrear distintas experiencias, en este primer encuentro estamos compartiendo también la experiencia de, en Catamarca, que desde hace muchos años que tienen un grupo de, de, cata, de, de catadores de aceite de oliva y otros productos regionales con personas ciegas, eh, también eh, hay una experiencia de Tandil con un grupo de cambio rural sobre eh, turismo con accesibilidad para, para los que menos movilidad tienen y una experiencia más también del sur eh, con niños Pa, eh, niños sordos sobre un, un, un cuento que han elaborado ese es en el primer encuentro en el, ahí hay dos encuentros más que se van a repetir cada viernes ¿sí? este viernes mañana estamos nosotros, el viernes próximo hay otro compañero de, de la agencia que también está participando por un trabajo que se ha hecho ahí con el SILA con el Centro de Inclusión Las Artes eh, y también lo, ha sido convocado para, para contar esa experiencia y en la, el tercero hay otras experiencias que no son necesariamente de INTA, pero que de todas maneras no, nos hemos terminado vinculando a partir de, de esta experiencia. Por caso tengo que nombrar también a, a la cooperativa Zambal, una cooperativa de Santa Fe, que cuando se enteró de la diplomatura eh, se puso en contacto con nosotros porque ellos son una cooperativa de personas sordas dedicada a la producción primaria, hacen eh, horticultura, plantines, y ya están pensando en exportar y bueno se sumaron, vieron uno de los, estuvieron participando en uno de los módulos, entonces bueno esto es lo que genera eh, este intercambio de experiencia y por eso es es muy interesante que, que todo aquel que le despierte el interés pueda verlo a los encuentros van a quedar grabados pero pueden acceder a ahí a, a youtube y se pueden enterar de, de varias experiencias que que están en el país y la idea de esto es eh, para nosotros ha sido un aprendizaje que queremos mejorar Queremos que en el futuro poder mejorar la, la propuesta con la que podamos llegar. Muy bueno, muy bueno. Ojalá que de este brote, Analia, te, te, podamos disfrutar más en el futuro. Yo creo que seguramente va a ser así. Por lo pronto, este viernes 22 de octubre va a estar el, el, la, este primer conversatorio. Sigue el viernes 29 y finalmente el tercero va a estar dándose el viernes 12 de noviembre. ¿Esto es a partir de qué hora, Analia? a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media. Hasta las y 10 y media. La idea, además de los conversatorios, es que no va a haber presentaciones PowerPoint ni nada, sino justamente diálogo, tenemos 15 minutos para, para contar cada experiencia, así que está bueno que, que todo aquel que pueda participar ahí en los comentarios o en el chat, también nos vaya dando las miradas, miradas críticas, que también eh, estamos aceptando y dispuestos a aceptar para justamente mejorar esta primera iniciativa que hemos tenido. Muy bien, va a estar disponible en YouTube Inter Argentina y ya está compartido en nuestras páginas de Facebook para que la audiencia a un solo clic se pueda armar de esta información, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijiste de que va a quedar registrado y lo vamos a poder revisar cuando tengamos un rato libre, quienes no podemos estar entre las 9 y las 10 y media ahí. Analía, la verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que no fue. ¿eh? No, por favor, no, no hay siesta, no tenemos siesta y la verdad que agradecerles una vez más que nos ayuden a, a difundir este tipo de cosas, a veces quedan como muy solapadas o pasan de largo, así que para nosotros es muy valioso que ustedes desde su lugar puedan difundir este tipo de, de actividades. Bueno, muchísimas gracias por facilitárnoslo y hacerlo posible. Gracias a Analia de nuevo, que tengas muy buen resto de la jornada. ¿eh? Igualmente, eh, saludos para todos, muy buena tarde y bueno, a disposición.